10 y diez, arrancamos el enredando las mañanas aquí por este desde los estudios de radio pueblo queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando y también este mandarle un saludo a toda la gente que está participando en este momento se está sigue desarrollando el encuentro de la red nacional de medios alternativos en misiones este así que bueno no este es el enredando las mañanas tenemos algunos problemitas técnicos que estamos tratando de solucionar no estamos saliendo en vivo en Eh, para Desde, la, desde el, la red Desde la página ¿no? Eh, Porque no nos podemos conectar Tenemos algunos problemas aquí en Jujuy En cuanto a la conexión de internet nuevamente Como el lunes pasado Pero estamos haciendo el informativo también Que después va a salir reproducido y retransmitido por los medios Así es, muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan Seguramente van a estar escuchando el programa Posteriormente en algún momento cuando ya quede subido a la red y bueno, nosotros de todas maneras le damos marcha a este enredando las mañanas eh, hoy lunes eh, hoy cuánto es? ¿Qué fecha es? Hoy es lunes eh... 15 de agosto. Allí estamos perdidos podríamos Así decir. Es. Pasa que con este tema del feriado, qué sé yo, andamos quizás un poco atolondrados, pero aquí estamos y este para el día de hoy Tenemos un equipo reducido, ¿no es cierto? Estamos acá con vos, David, Panchito este Johnny, que está haciendo el trabajo de edición todavía Y este mi nombre acá, Iván Y tenemos a los compañeros que estuvieron este, realizando entrevistas Allá en el encuentro de así la Fondo Nacional de Medios Alternativos en Misiones Durante el fin de semana Así es, ellos pensaban que iban a disfrutar todo el encuentro Que no iban a estar vinculados a la radio Pero no, fueron también a laburar Así que eh, mandaron entrevistas Así y que es. la vamos a estar reproduciendo, ¿no? ¿Te parece que eh, sí. pasamos nuestros contactos para toda la gente que Adelante, se quiera comunicar con nosotros? Lo puede hacer en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar Y ahí se puede, puede seguir las noticias, comentar eh, También se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook Red Nacional de Medios Alternativos Nos busca, ahí puede seguir nuestras noticias, comentar, publicar Y también si... Quiere pasar alguna noticia Que no es no no tienen Los medios eh, hegemónicos No la pueden pasar, también nos la mandan Y nosotros la pasamos a través De la Red Nacional de Medios Alternativos Quiero Así. aprovechar sí. eh, Para mandarle un saludo a Teto Que está en el encuentro teto, teto, Un compañero teto. que siempre está colaborando También con la radio y tuvo la posibilidad De viajar al encuentro Están ahí Seba, también que pertenece Al colectivo Radio Pueblo El Mono Y Javi, ¿no? Este, así es ¿Estarán volviendo ya? Y es posible que ya estén volviendo así eh, es. Bueno, nosotros para el día de hoy con, con la ayuda, con el apoyo Con el trabajo de los compañeros desde Allá de Misiones eh, Para hoy, como siempre, tenemos una agenda eh, De temas importantes De temas que, como vos decías Y teniendo en cuenta el encuentro de medios alternativos No circula eh, por los medios alternativos Eh, dominantes y por eso nosotros tenemos acá, tenemos desde lo que fue el encuentro allá no en una entrevista, nos va a estar contando Nico, que ya había anticipado anteriormente cómo iba a ser el encuentro, Nico de La Rastrojera TV, fue entrevistado por nuestros compañeros de la radio eh, bueno, ya en los próximos bloques vamos a estar escuchándolo también sabemos que el viernes a nivel nacional se convocó desde la mesa para la libertad eh, por Belén a una marcha nacional en la que Jujuy fue partícipe y también vamos a tener ahí la reflexión eh, la voz de Nora Ferreira quien nos va a estar comentando eh, las repercusiones de la marcha y también por supuesto la importancia este de la lucha eh, de por los derechos de la mujer frente bueno a una realidad hostil y violenta que este continúa día a día. En, esta, en nuestra sociedad pero también vamos a tener este una temática vinculada a Paraguay quien otro compañero comunicador nos va a estar contando a través de una entrevista que hicieron los compañeros la realidad paraguaya, la realidad socioeconómica eh, y la injerencia de los medios de comunicación eh, de carácter dominante allá en el país vecino también tenemos una entrevista con otra comunicadora Diana Conte de que ella está trabajando en la región del Chaco y formosa eh, con las comunidades originarias también va a estar dándonos un paneo este de la realidad crítica que atraviesan las comunidades allí y también bueno este comentarnos el rol de, de los medios allá en aquella región y este también vamos a hablar eh, con la abogada alicia por el caso de victoria aguirre quien nos va a estar en Eh, comentando ya en los próximos bloques Esta es la agenda para Así el día de hoy es. Y también este vamos a escuchar Una entrevista que realizaron los compañeros Del colectivo allá en el encuentro De la Red Nacional de Medios Alternativos este A una periodista Que también ella intentó y eh, Realizarle una entrevista A Victoria Aguirre Y bueno, nos va a estar contando La experiencia de tratar de entrevistar A Victoria ¿Te parece que escuchamos un poquito de música Y arrancamos con todo este enredando? así es por favor panchito ay, rampo, ay, rampo, de la flor blanca y rosada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 10 y 21, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo Queremos mandar un saludo a Vicky también que se encuentra en Tucumán Que nos está escuchando, me está mandando mensajito este Seguramente, no sé si nos está escuchando, pero está mandando mensaje Y mandando buena onda al Enredando Que va a salir su saludo en algún momento, pero va a salir, no en vivo Así es ¿Te parece, Sere, que arrancamos con todo antes pasamos nuestros contactos nuevamente? Los contactos para los amigos que quieran ahí comunicarse Conocer un poco más de la red Y por supuesto las notas que vamos subiendo Dale, este, para eso se Suben a la página Nos buscan ahí www.rnma.org O si no también lo pueden hacer a través del Facebook Nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos Y ahí pueden seguir Comentar también y republicar Nuestras noticias Así es, ahora tenemos una entrevista Que como anticipábamos grabaron los compañeros de la radio ayer en el encuentro de la red nacional de medios alternativos en misiones y justamente es una entrevista a los anfitriones eh, Nicolás de la Rastrojera TV va a estar contándonos la realidad este, eh, bueno de su provincia el rol de los medios comunitarios frente a las problemáticas sociales, políticas que allí atraviesan Eh, Nico ya nos venía comentando anteriormente En sucesivas entrevistas Previas al encuentro eh, La difícil situación ¿no? este, Bueno, acá lo vamos a tener Con mayor profundidad En una entrevista que ya salía, Sale al aire ¿Quién es organizando Aquí este encuentro? Eh, Nicolás, eh, ¿Cuáles han sido Las expectativas del encuentro eh, Que tenían Y, y cómo va desarrollándose? Bueno, las expectativas principales Era, digamos Lo que nosotros desde acá de Misiones queríamos Era la participación de los estudiantes De la carrera y de los medios que hay acá en la zona En esta provincia Que, bueno, lamentablemente no se dio Como no se dio el año pasado También cuando lo propusimos en el preencuentro eh, Que, bueno, no sé cómo tomarlo No sé cómo o sea, entenderlo De que Hay una formación desde la academia que apunta a generar operadores más que, eh, digamos, comunicadores con sentido crítico, ¿no? Entonces vemos ahí la falencia desde la universidad en el cómo les enseñan a los pibes. Eh, incluso tenemos un caso de un docente que hoy estamos denunciando por abuso de poder y otras cosas más eh, que nos da entender, ¿viste?, que hay una que hay una política de, de, de formar a, a periodistas y a comunicadores para que sean simplemente, eh, eh, como se dice, títeres de, de, de, del empresario, del, del que maneja los medios de comunicación. Entonces, bueno, nuestro objetivo justamente era ese. Por un lado, era hacer conocer a la RNMA y a los que venían a compartir con nosotros para digamos, para que en los talleres y que puedan ver otra cosa. Y por otro lado, bueno, esto de romper un poco con lo que se da en la academia e instalar otra forma de comunicar Así que bueno, pero más allá de eso, estamos muy contentos porque se dio todo como, digamos, eh, armoniosamente lo buscábamos, ¿no? Algo que me llamó la atención de, de estos días de talleres fue que para varios de los talleres se usaron como ejemplos o como, o como muestras casos reales que están pasando en ah, hoy mismo, ¿no? En la ciudad de Misiones, no solamente esto del profesor que comentabas vos, sino otros casos, Sí, eh, bueno, esa fue un poco la propuesta también de instalar cosas que acá se ocultan. En Misiones hay mucha, hay mucha información que, que tiende a, digamos, a defender a lo indefendible y eh, ocultar, digamos, la situación que está padeciendo la población y, y sobre todo la gente más marginada, ¿no? En el caso de... hace poco hubo una represión en el barrio San Jorge donde una gente que estaba pidiendo casa que nunca se les dio y que venían luchando un montón... Tomaron un terreno abandonado, instalaron sus casas y a las 3 de la mañana de un domingo le reprimieron y los medios mostraban así en fila los machetes que tenían como que si estaban armados, este Y hicieron toda la propaganda de que los ocupas estaban armados y qué sé yo. Y todos los medios en eso son cómplices porque difundieron eso como que condenando a la ocupación sin de, sin dejar en evidencia que esa gente eh, en qué condiciones vive y por qué llegaron a ese, a ese punto, ¿no? Entonces, esa es la complejidad que vemos eh, de todos los medios de información de acá, de desinformación en realidad, eh, que tratan de amoldar a la sociedad a un esquema que ya está armado y pensado desde arriba. ¿no? Eh, ¿Cómo es eh, el tamaño y, y, y, y la forma de existencia de la comunicación eh, comunitaria alternativa y popular o la comunicación contrahegemónica aquí en la provincia de Misiones? Y la verdad que es muy... ¿Cómo te puedo definir? Es muy... Está muy esparcida. Y, y a la vez que está esparcida es, es poca, digamos. Y es muy difícil de llevar adelante por la cuestión económica y porque no contás con los recursos de, No contás con los recursos de movilidad. Eh, no contás con... con Digamos, con el momento de que pasan las cosas. uno le cuesta estar ahí porque... Estás haciendo otra cosa, digamos. Eh, entonces, la información que surge, eh, principalmente en nuestro caso, como la rastrojera que venimos cubriendo distintas situaciones, eh, la mayoría de los videos que hicimos fueron en producto de gente que filmó, registró y nos pasó el material, y a partir de ahí nosotros empezamos a difundir la, el conflicto. Pero, te digo, o sea, no, no, no podemos estar en el momento todo el tiempo con información a, al instante, porque una, digamos, claro. es complicadísimo. Eh, si sí, volviendo a lo que primero comentabas, ¿no?, la relación de, de los estudiantes y las estudiantes con respecto a, a, a estos tipos de encuentros, me parece que es una característica que pasa en todas las provincias. ¿Ustedes, como medio comunitario, tienen algunas alguna act actividades que, donde puedan abrir espacios para que los estudiantes conozcan esto? Y hemos hecho talleres de siempre, digamos, que estamos empezamos... ...talleres de comunicación, talleres de cine comunitario, video comunitario... ...y se va sumando la gente, pasa que al no tener, digamos, una forma de hacerlo cotidianamente... ...se cae y no hay una estructura, digamos, como para sostenerlo... Eh, ...entonces, eh, pues, si bien está, está bien el, el trabajo, pero caemos... De, ...o sea, después que se hace el producto o la información volvemos al otro conflicto que es lo que venimos hablando, que es la falta de espacio, la falta de difusión. Entonces, esto, como que va pasando una etapa, pero te chocas con la otra. Y, y en ese sentido, eh, nada, la gente se suma y vive una experiencia, pero a la vez, cuando termina, dice, ah, pero era eso al final nomás. Entonces, vuelve a, a, a, digamos, al esquema básico, ¿viste? Decir, no, prefiero meterme en un canal de... ...de televisión... ...o en una radio que me paguen... ...le no importa que diga lo que tenga que decir... ...pero me pagan... ...¿entendés? Yendo hacia... ...hacia el encuentro en sí... Eh, ...¿cómo se viene desarrollando... Este, ...qué actividades se han desarrollado... ...en el marco del encuentro... ...y, y bueno, y, ¿y qué falta por desarrollar aún? Eh, bueno, hasta el momento... Eh, ...hicimos una apertura... Eh, ...el viernes... ...que se hizo desde a partir de las 2 de la tarde, empezamos a cortar la calle... ...y bueno, se armó una feria como para contener ahí a la gente y que los autos no quieren pasar... Eh, ...una feria de medio y una feria de artesanos que vinieron a traer sus cosas... ...y bueno, se hicieron dos paneles eh, que fueron puntualmente pensados con el caso de la universidad... ...uno que hablaba sobre la militancia y la academia como una especie de intercambio, a ver qué, qué es lo que pasa dentro de la casa de estudio y qué es lo que pasa en la calle y por qué no se juntan. Si, digamos que uno estudia lo que pasa en la calle, pero no va a, la, no va a, la, a los hechos, digamos. Y al revés también, los que por ahí están más metidos en, en los conflictos y no se frenan a, a pensar, bueno, por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no?, esto que estamos hablando. Entonces, un poco de un diálogo en ese sentido. Y después el otro era puntualmente el caso de una Transmedia y Radio Universidad que estaba pensado, eh, porque acá también, eh, sin, después, bueno, con el gobierno anterior cuando se abrieron las radios comunitarias y demás, eh, se otorgaron muchas radios universitarias donde las prácticas las hacen, acá en este caso están, digamos, eh, marcadas desde la gestión que gobierna la universidad y los que acceden a esos espacios tienen que ser militantes de su grupo o eh, tienen que responder a sus intereses. Entonces, ante esa imposición, la, la pregunta era si las radios universitarias eran espacios alternativos o eran eh, reproductores de los medios hegemónicos. Y tenemos el caso de una panelista que estuvo presente, que es Alicia Rivas, que ella es eh, comunicadora de la universidad hace mucho tiempo. Y que de, de tener cuatro horas de, de transmisión, donde ella contaba todos los conflictos que había con Misiones, interactuando con todos los actores sociales, y con te ibas de una punta a la otra de la provincia recorriendo qué lo que pasaba, le redujeron a una hora para pasarle el espacio a, a sus amigos, ¿entendés? Claro. Entonces ahí vemos es, cómo viene la cosa, digamos. Claro. Y bueno, ese fue el primer día, la primera jornada, la verdad es que estuvo muy bueno porque... Eh, Vinieron principalmente la gente de acá, de Misiones, que bueno, un poco la primera pregunta respondiendo, más o menos el objetivo fue ese, pero bueno, teníamos que también participen de todas estas jornadas que venimos haciendo. Eh, pero bueno, ese fue el, el foco principal, también hubo un, un documento que hicieron los estudiantes de comunicación con el caso del docente, y se leyó ahí también en la apertura, así que quedaron los docentes que estaban participando, quedaron en evidencia de ese documento, y fue un importante durante importante. Eh, y bueno, y después el día terminó tranqui con una banda amiga que se acercó a compartir su música y ya el otro día recibiendo a la masa que venía de los distintos puntos del país, eh, arrancaron los talleres y los paneles, bastante complicado porque fueron muchas cosas, ayer fue, fue un día bastante arduo, eh, se fueron postergando de a poco íbamos pasando de las 4 a las 5, de las 5 a las 6, no arrancaba más porque se venían dando tantas cosas al mismo tiempo que, que era imposible, y bueno, y así todo, terminamos a las 10 de la noche, con los últimos, del último panel terminó a las 10 de la noche. Y bueno, hoy arrancamos retranquil en base a lo que fue ayer, estamos muy bien, están todos los talleres funcionando, la gente está contenta, se está paseando por el río, otros se van a comprar alguna cosita por ahí, así que no, muy bien, dentro de todo eso, muy bien. Y nos queda ahora, bueno, el cierre, que es el panel sobre la criminalización de las luchas eh, y cómo se construye, digamos, el, el, dentro de los medios hegemónicos, la imagen del de, digamos, del, la estigmatización sería, ¿no? Eh, y bueno, ahí va a estar Correpi, una revista de superficie que es acá de Misiones, y mucho palo, noticia de Córdoba. Eh, y bueno, y después siguen un par de talleres más y vamos a cerrar con, con el tema de... Eh, la Ley de Medios en el contexto actual, a partir de las experiencias que se vienen desarrollando de la Red Nacional de Medios Alternativos, que existen antes, durante la ley, y ahora que seguimos, digamos, que es reciente, ¿no? Eh, veíamos también que había participantes de... había gente que vino de Paraguay, digamos, se aprovechó también la posición eh, geográfica de misiones para enriquecer el encuentro, ¿no es así? Sí, tal cual. Eh, teníamos ganas que vengan eh, digamos, a hacer una mesa internacional con la experiencia de Brasil, Paraguay Argentina, una forma digamos de abrir el, el campo de la comunicación porque acá tenemos nosotros menciona acá estamos en zona de frontera y tenemos lo que se dice la invasión de las señales el conflicto que tienen por ahí que tenemos digamos dentro de lo que es la Argentina eh, con el tema de la, de la del espectro radioeléctrico ¿no? que ya tenemos un quilombo ahí eh, a eso le sumamos acá camisiones que tenemos las señales que vienen de las señales que tenemos de brasil y la señales que viene de paraguay entonces se arma todo ahí un quilombo de de de, de, de, de, de, de señales de radioeléctricaas y su... el caso nuestro por ejemplo armamos el transmisor en el canal número 3 porque viendo los canales acá era el único que estaba libre cuando empezamos a armar el transmisor digamos armar la señal no había no había como se dice, no, había, no, no se podía avanzar con la difusión porque la señal no tenía potencia porque tenía la señal de que venía en Paraguay retransmitiéndose con una potencia terrible no le, o sea, nos pasaba por arriba y nada, no, o sea, no tenía no sentido que nos pongamos a hacer eso porque porque digamos, porque digamos no le podíamos pasar o sea, no llegamos más de tres cuadras y se veía todo con, con fantasmas Entonces, bueno, en ese contexto, digamos, de, de, pasa esto acá que estamos frente a Paraguay, pero del lado de la costa de Brasil pasa lo mismo. Entonces la información es un quilombo. Y bueno, ante eso, la idea era de encontrarnos para ver cómo podemos fortalecernos, en vez de dividirnos, fortalecernos en ese contexto capaz que para hacer una lucha conjunta, ¿no? Sobre el tema de las señales y, y todo lo demás. Era una idea, pero bueno... Sin embargo, estuvieron presentes los compañeros de Paraguay y, nada, está muy contento, la verdad, con el encuentro de la red, los lo, lo charlás con ellos y no la pueden creer de lo que estamos viviendo acá. Eh, incluso vino un compañero de la Federación Nacional Campesina que también está muy contento porque el tipo no sabía manejar la radio. Y dos años de capacitación y todo, hoy ya está teniendo una radio campesina eh, y acá se está enriqueciendo más con todo lo que está viviendo así que nada eso es lo, el compartir y el intercambiar la información eh, una, la penúltima pregunta este, y reservo y recevo la última como bomba eh, con este eh, que se siente participar porque vemos aquí eh, compañeros y compañeras que vienen de la, de la red nacional de medio alternativo que vienen de buenos aires que vienen de Jujuy, que vienen de Córdoba, de distintas provincias. ¿Cómo, cómo es vivenciar esa eh, esa red, digamos, geográficamente dispersa, pero hoy unida en, en, en estas actividades? Y la verdad que uno se siente acompañado, ¿no? Cuando decimos acá siempre estamos solos, la rastrojera, venimos acá y para qué hacemos esto, si al final estamos re solos. Y bueno, y esto te reconforta un poco, este porque si bueno, no estamos tan solo de compañeros, donde se puede compartir la información, y donde por ahí lo que hacemos nosotros lo toma otro y lo, lo retransmite en otro lugar, me parece que está ahí la, el tema de fortalecer las redes y, a, y ampliarlas también, porque a veces uno cree que está en red, pero mis tiempos no son lo mismos que los tuyos y cuando vos necesitas que se difunda, capaz que vos, el otro está en otra cosa. Y si no hay otro compañero que tome eso, eh, como que queda en lo mismo, se estanca. Entonces necesitamos hacer mucho en las redes y en otras redes inter todo interactuando. Porque, digamos, nos dividieron de distintas formas. Nos siguen dividiendo a través de las redes sociales. Nos dan elementos para supuestamente comunicarnos y a la vez nos incomunicamos. Entonces, si nosotros no entendemos cómo funciona la lógica de la comunicación, siempre vamos a estar divididos si la información que circula por nuestros teléfonos, que es nuestro dispositivo personal, diríamos, está contaminada por boludez y por otras cosas, nosotros tenemos que saber cómo purificar todo eso y utilizarlo justamente para lo importante que es lo que nosotros hacemos, ¿no?, la comunicación. Bueno, y una última pregunta que va a ser bomba y un enojo seguramente para Vicky eh, y una risotada para algunos de otros compañeros. este vamos a lo más importante de la finalización del encuentro. ¿Dónde va a ser la fiesta y qué se va a vender? Bueno, el tema de la fiesta fue bastante discutido, porque, bueno, primero que no, analizando lugares y demás, decíamos, ¿dónde hacemos la fiesta no? para que mantén toda esta gente? y tenía que un lugar que estemos todos cuidados para que no pase nada, bueno, no nos pase nada a nosotros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, decidimos alquilar un lugar que se llama la Casa Paraguaya, que es un lugar muy cómodo, muy, digamos, muy íntimo, eh, y que bueno, que la idea es ahí compartir un poco de música de acá, de la gente que, que toca acá en Misiones, y Y bueno, vamos a estar compartiéndolas con unas comidas, una cervecita, un fernet, como para terminar contentos y seguir hermanados para el futuro, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Allí hablábamos, escuchábamos, mejor dicho, la entrevista a Nicolás de la Rastrojera TV. Ahí estaba el compañero Seba Javi haciendo la entrevista. Eh, bueno, quien nos comentaba sobre el encuentro, ¿no? Cómo estuvo transcurriendo durante este viernes, sábado Y terminó ayer domingo eh, En la provincia de Misiones Entonces eh, realizó el encuentro número 13 De la Red Nacional de Medios Alternativos Y por supuesto, Nico, también ahí Contándonos la realidad, la situación eh, de Misiones Pero también el rol de los medios comunitarios y alternativos y comentaba la dificultad, ¿no? En la que se ven En la que se encuentran eh, Frente a la hostilidad Frente al, a las tácticas eh, Premeditadas De carácter desigual Que llevan adelante los medios de comunicación Dominante en conjunto con El poder de turno Así que ahí Nico comentaba una realidad Que bueno que otros medios eh, La sentimos Porque seguramente la vivimos En muchos momentos Y una situación que Con la que peleamos día a día Así que bueno, ahí estaba Nico dando cuenta De lo que pasaba durante el fin de semana En el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos Y por supuesto, como él decía también este eh, Un encuentro donde nos ve donde nos vemos las caras Donde nos juntamos con otros medios compañeros Con los que quizás durante el año no, no nos podemos ver cara a cara Seguramente por la distancia Eh, y un impulso ¿no? para quedar hermanados, para seguir adelante en esta ardua tarea que es la comunicación comunitaria alternativa y popular para llevar adelante este, la lucha día a día frente a las desigualdades producto de este, los manejos de los grupos de poder. Así que bueno, ahí teníamos a Nico... Eh, un gran saludo para él, para la Rastrojera TV, para los medios compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y también para nuestros compañeros que seguro seguramente ya están camino a Jujuy. Así este parece que escuchamos un poquito de música y continuamos con el Enreando a las Mañanas aquí desde el estudio del Radio Pueblo.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 El jugo de mi lucha no es artificial porque la abono de mi tierra es natural. las mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Radio La Negra Zumba la Turma Zumba la Turma Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas RNMA .org.ar Monólogo número... ¡Dos mil! Dos. La semana pasada... ...caminaba por Córdoba a la altura de Zipacha... ...y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo había como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo...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 Muy bien amigos, 10 de la mañana, 50 minutos, ya estamos llegando al final de esta primera hora de programa Seguimos en este Enredando las Mañanas del día lunes, eh, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Bueno, como comentamos al principio, eh, sabemos que el viernes se llevó adelante en la Argentina Una marcha por la libertad para Belén, convocada desde la Mesa para la Libertad por Belén este Jujuy también marchó hubo una importante significativa marcha aquí en donde también se apoyó este, este pedido pero al mismo tiempo sirvió para actualizar y para elevar la voz de eh, las constantes formas de violencia que siguen eh, oprimiendo y siguen afectando a cientos de mujeres acá en nuestra provincia y en la Argentina también eh, ahora por eso nos estamos comunicando con Nora Ferreira Eh, buen día, Norita, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, buenos días esta radio amiga que se preocupa por temas tan candentes, de, temas de lucha que tienen que ver con la comunidad toda y en especial con las mujeres, sobre todo las mujeres pobres. Recordemos que Belén ha sido una joven de 27 años que el 21 de marzo del 2014 se Llegó a la guardia del hospital Avellaneda de Tucumán con dolores abdominales. La derivaron al servicio de ginecología porque tenía abundantes sangrados. Y ahí los médicos le informaron que estaba teniendo un aborto espontáneo. Ahí un poco se contradicen porque ellos habían dicho del aborto espontáneo. A lo que ella manifiesta que desconocía de estar embarazada. Pero... Eh, lo mismo, la llevaron, la hicieron, le hicieron un degrado y después cuando se despierta en su cama, estaba rodeada de varios policías que la inspeccionaron su parte íntima, que la policía no debe hacer eso, está violando eh, eh, toda la confidencialidad, la privacidad de las personas, y bueno... Y desde ahí quedó este detenida en prisión preventiva durante más de dos años. El 19 de abril de este año, este la Sala 3 de la Cámara Penal la condena a Belén a ocho años de prisión por homicidio. Esta medida, si bien es cierto, ha sido apelada a la Corte de Justicia de Tucumán, este pedido por más de por la mesa que recién nombraste que la componen más de 40 organizaciones también este fue elevado a la ONU, en Derechos Humanos de la ONU. Pero más allá de todo esto, lo que redactamos para que la audiencia conozca qué es lo que estamos solicitando eh, todas las mujeres es porque una mujer pobre pues, siempre, este, concurre al hospital, donde este, ejercen la violencia, la violencia obstétrica, la violencia institucional. Esto es, no solo cuando este, atienden un aborto, cuando la mujer va a parir, pero esto también nos genera precedentes y una serie de contradicciones. Las contradicciones este eh, que genera este todo esto es que eh aquí en Jujuy hubo un juicio hace también tres años atrás de georgina Vera que en un femicidio que este georgina estaba embarazada y la justicia dijo de que no era agravado porque este no había nacido eh, esa criatura o sea, que para algunos es eh, la justicia, este que es bien machista, para algunas mujeres cuando tiene que contar, este contar eso y la condena a un varón, este no existe antecedente. Y aquí existe unos antecedentes generan una jurisprudencia que va más allá de todo lo solicitado. Bueno, convengamos que la justicia este, deja mucho que desear en último de los tiempos, que la justicia no se ha puesto a la altura de las circunstancia, que no conoce y desconoce totalmente todos los pactos y tratados internacionales que tenemos conseguido todos los ciudadanos en distintas materias en lo que hace a derechos humanos. Así es, Norita, y al mismo tiempo, eh, usted acaba de contar muy bien eh, cómo está funcionando, digamos, para la conveniencia eh, de mantener una sociedad machista, patriarcal, eh, eh, cómo está haciendo todo para que funcione así, eh, pero al mismo tiempo ver la responsabilidad del Estado, ¿no?, que este, pareciera que también eh, mantiene esa, sí, ese sistema. Esto, esto, a las clases. El el poder es legislativo y se ha ido un poco adecuando a las circunstancias y este el poder este ejecutivo esto habla que no hay política pública en los hospitales este para las mujeres ni para cualquier ciudadano en especial para las mujeres, porque si tenemos tantos eh, protocolos pacto tratados qué sé yo. Este, no hay política pública en tema de salud, pero la justicia no se adecuó en nada, la justicia sigue este atrasada y para el colmo este este es ciega completamente, ahí sí podemos decir ciega, porque no puede ser que justamente el día 12 eh, hicimos la marcha, el viernes 12 en todo el país, en ese día este el, en, en catamarca es capilla del rosario más precisamente que se hacía una marcha porque los genocidas que habían matado que fueron condenados la justicia lo deja en libertad o sea que hay que ser genocida para estar libre hay que ser este violador para estar libre Y que cuando este, tenemos estos casos que son de mujeres, la mujer huichí, la mujer huichí, esta mujer este, Belén ahora, la justicia la condena. O sea, ¿qué parámetro toma la justicia para tomar estas determinaciones? Evidentemente, más que ciega, genera algunos precedentes que tenemos que las mujeres luchar para poner en el tapete y que la sociedad toda conozca estos fallos que dan más que hablar, no este, nos mantiene este no sé ni en suspenso, no no podemos entender, no entra en una este en un cerebro una justicia que sea igualitaria, equitativa y que sea para todos. Este, son cosas que se tiene que replantear la justicia y se lo va a replantear siempre y cuando todos los ciudadanos le demostremos lo equivocada que está la justicia. Norita, y teniendo en cuenta esto que vos decías, eh, ¿cómo se desarrolló la marcha aquí en Jujuy? ¿Nos podrías comentar quiénes participaron? este ¿Qué actividades se desarrollaron ese día? Eh, sí, participaron muchas asociaciones, eh, este... Eh, de acá de cucuy este en eh, muchas asociaciones de mujeres este y también este en esas asociaciones este eh, tuvieron este estuvieron varones eh, yo por ahí eh, soy un poco mala y no quiero dar este nombre porque si me olvido de alguna me Claro, después tenés problemas <risas> voy a tener problemas pero fueron varias este, y partidos políticos también este siempre y los partidos de izquierda que son los que parece que este no están todavía con esta política burguesa y de las cuales este, siempre se nos este, se arriman a todas las marchas y, y este y ven todo el derecho este Y en la lucha siempre están presentes bien ahorita y también se estuvo realizando una radio abierta puede ser eh, sí hicimos una radio abierta donde este las asociaciones expusieron eh, eh, su punto de vista y, y, y bueno y en esa radio abierta por supuesto que nosotros de todas la, las mujeres y varones porque era Este presente eh, que ahí este estuvieron explicando todo lo que está pasando y sí salió este todos los los fallos que he comentado salió el caso este de georgina vera que queríamos eh, ponerlo también en el en el tapete para que Este, se marque claramente que el público que asiste y no sabe que no está estas contradicciones que está teniendo la justicia en todos los ámbitos este, en, en materia de derechos humanos no sé si no se han actualizado evidentemente no siguen este porque no han leído ningún tratado internacional los jueces determinan lo que a ellos le parece. Y en este caso, este en especial lo de Belén, este, eh, sí es muy, muy contradictorio. este Ellos, eh, este, si la justicia este, determina así, ¿qué va a hacer después para aquella mujer pobre que quiera concurrir a un hospital Ya sea porque tiene un aborto séptico o porque este, este, tiene un aborto. Y no tiene dinero para concurrir a una clínica privada para que sea atendida. Entonces, este, esto, la, eh, la persona, la mujer, no va a concurrir por temor. Entonces, este el daño que estamos teniendo y las cifras que estamos teniendo por aborto séptico evidentemente nos van a aumentar. Y entonces ahí tiene que intervenir el poder el, este ejecutivo con las políticas públicas para que este sean atendidos todos los casos acá este en Jujuy todavía este no nos han respondido a varios pedidos que tenemos, por ejemplo este el jefe de ginecología del hospital más grande que este que hay acá en juy, que es el hospital Pablo Soria, este conjuntamente con todos los del servicio ginecología han hecho objeción de conciencia. esto nosotros lo hemos planteado al ministro. Que, este no puede estar en ese cargo si no pongan alguno por respetar este y no discriminar sino hombre respetar pongan a un jefe de hemoterapia que sea testigo de jehová que ellos no quieren este las transfusiones de sangre o sea esas contradicciones que tiene este el también aquí este el sistema de salud hacen que este, andemos y estemos como estemos, ¿no? Tenemos que reformar el sistema de salud y evidentemente tenemos que cambiar la justicia. La justicia se debe actualizar o los jueces tendrán que cambiar. Y para eso es necesario que todas las organizaciones luchemos y empecemos a pedir este jurys de enjuiciamiento a los jueces y mostrándole las contradicciones. De esa manera vamos a lograr una equidad y sobre todo de equidad para la mujer que tiene este eh, doble castigo por ser mujer y por ser pobre. Muy bien, ahorita le agradecemos el contacto, gracias por atendernos y seguramente vamos a seguir adelante eh, difundiendo y Este, tomando injerencia en esta realidad de que cada vez eh, se agudiza más no hacia la mujer y también como sociedad en general. Muchas gracias. gracias Muchas gracias a ustedes y sigan adelante informando todo esto a la población para que la población sepa que no debe quedarse quieta, que hay que salir, que hay que luchar. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Mauricio. ¿no? Bueno, eh, allí conversábamos con Nora Ferreira, eh, militante histórica ya de los derechos humanos, eh, quien nos comentaba ¿no? una reflexión sobre eh, la marcha del viernes, este, las repercusiones y también sobre la realidad eh, que hoy este, oprime... A las mujeres y a nosotros, a todos como sociedad Así es, eh, recordemos que Nora ferrera Ella pertenece a la red por el derecho a la identidad Y también forma parte de la multisectorial de mujeres Aquí en Jujuy Así que bueno, eh, te parece que vamos a una pequeña pausa Se nos va cortando sí. ya las horas Tenemos varias entrevistas todavía eh, Así que bueno, vamos a un pequeño corte Y continuamos con el Red Las Mañanas Aquí desde el estudio de Radio Pueblo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 rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos Búscalos en www.rnma.org.ar Red Nacional Medios Alternativos Mañanas, programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos Estamos hoy desde Radio Pueblo Acá en esta edición del día lunes Y bueno, como ya anticipamos al principio del programa En esta ocasión, en este bloque Vamos a abordar eh, el caso de Victoria Aguirre Bueno, que fue apresada este, Y este está se encontró sumergida en un caso terrible de violencia institucional eh, y también, bueno, fue sometida violentamente eh, por su pareja, además de atravesar una situación terrible como es la pérdida de su hija. Bueno, por eso estamos en, co en contacto ya con Alicia Rivas, abogada, quien nos va a comentar, este eh, quien está llevando adelante y, bueno, nos va a comentar sobre la situación. Eh, buenos días, Alicia, ¿nos escuchás? Hola, ahí estamos como intentando comunicarnos. Alicia, ¿nos escuchás? A ver, ahí estamos intentando arreglar un poco la comunicación. Ella ya está en línea, ya nos hemos contactado, es abogada, repetimos nuevamente, quien nos va a comentar sobre el caso de esta joven eh, de Misiones, Victoria Aguirre, quien... ...está presa desde hace dos años... ...en la correccional de mujeres de San Miguel de Lanús... ...allá en Misiones... Eh, ...Victoria Aguirre fue acusada... ...de asesinar a su hija de dos años... ...Selene... este ...así que bueno, es una situación... ...realmente complicada para ella... y eh, ...porque ha sido violentada por la justicia... ...además de atravesar una situación tan difícil... ...como es la pérdida de un hijo... Eh, ...Alicia, buenos días... ¿Nos escuchás? Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Los escucho con alguna interferencia, pero los escucho. Bien, Alicia, ¿nos podrías comentar este qué pasó con Victoria Aguirre? Digamos, para que la gente que nos está escuchando este, pueda conocer el caso de, Alicia, de Victoria. Bueno, creo que algo lo comentaron ustedes. Victoria es una eh, una chica de 24 años ahora que está detenida en el penal de mujeres de la ciudad de Posadas desde febrero del año pasado eh Victoria eh era mamá de Selene o es la mamá de Selene esta nenita de dos años que fue asesinada eh creemos nosotros y de hecho es parte de la denuncia y de lo que se está planteando que se pueda esclarecer por eh la expareja de, de Victoria, de apellido Lobera, eh, el asesinato de Serene se produjo después de una semana en la que estuvieron secuestradas tanto Victoria como como su pequeña hija, eh, que estuvieron en poder de este, eh, de esta persona, y es, esas semanas sometidas a todo tipo de de torturas, en el caso de Victoria, eh, que fue sometida a, a violaciones inclusive y Selene, la más eh, frágil, si querés, también eh, el 9 de enero del año pasado. Entonces está eh, Victoria acusada por ese asesinato porque la justicia no, no se podió investigar siquiera eh, qué es lo que pasó anteriormente particularmente con, con selene claro eh, alicia eh, nosotros pudimos leer que eh, a medida que fue avanzando uno de los aspectos que eh, bueno hace más irregular esta causa la torna más irregular eh, hubo un estudio psicológico que bueno que este, da cuenta de eh, la inculpabilidad de de Victoria, quien sin mm. embargo bueno está siendo sometida a un proceso al parecer injusto el, el doctor Oscar Krimer, que es el perito psiquiatra que que se acercó a, a, a verla una semana después de que fuera detenida eh, pudo entrevistarla por varias horas y eh, pudo de alguna manera describir lo que con lo que se encontró describir Eh, lo que vivió eh, Victoria a partir de sus relatos Es muy interesante esa eh, esa pericia Más allá de que la justicia tampoco lo tomó en cuenta Porque eh, el doctor Krimer lo que hace a partir de los relatos De, de, de Victoria es un poco eh, caracterizar esa semana En la que ella estuvo secuestrada eh, El terror al que fue sometida No solamente por esto que te contaba, ¿no?, por las violaciones, por los golpes, sino particularmente por las amenazas que la señora eh, le hacía con respecto a su, a su hija, ¿no? Eh, Victoria estaba particularmente eh, angustiada y desesperada por lo que le podía hacer a Selene, y, y Selene la parte de, de, de la extorsión y de la amenaza que cotidianamente recibía. Eh, y Krimer pudo en esa pericia ir un poco reconstruyendo eso y de hecho cuando cuando Victoria también le cuenta algunos momentos en los que ella creyó no tener eh, o, o perdió el conocimiento o, o estuvo durante varias horas eh, como muy desorientada eh, planteaba que, que, que esta persona le había dado de tomar algo y Krimer también empieza un poco a describir o a, a caracterizar esas esos síntomas o esos estados vinculados a algunas sustancias. Así que eso es una pericia muy interesante, pero que la justicia no lo tomó en cuenta. Alicia, este ¿en qué situación o eh, eh, en qué etapa se encuentra la causa de Victoria? Eh, la causa ya... ...debería estar eh, con fecha de juicio oral... ...terminó la instrucción hace varios meses... Eh, ...el tribunal oral de la, de la provincia de de Misiones... ...el de la ciudad de Oberá... ...porque eh, Victoria es de la ciudad de Oberá... ...tiene que fijar fecha... Eh, ...para que el debate oral se pueda realizar... ...había mucha expectativa para el mes de mayo... ...la familia estaba esperando que, que en mayo apareciera esa fecha... Eh, pero eso no ocurrió y ya estamos en agosto que también es otro mes que la familia, eh, a la familia le habían dicho que que, que podría fijarse la, las audiencias del debate oral pero ya estamos también casi a mitad de agosto y hasta el viernes que pudimos charlar con, con el abogado defensor de, de Victoria no había ningún indicio de, ni ninguna información que dé cuenta de alguna fecha próxima para el debate Así que está en esa instancia, eh, Victoria está eh, detenida, eh, más allá de que se pidió eh, su excarcelación, que pudiera esperar el juicio en libertad, eh, los jueces tanto en la etapa de instrucción como en esta etapa ya de, de la instancia oral eh, le negaron esa posibilidad y diciendo que, o planteando que ella se podía fugar o una cosa por el estilo, Eh, y victoria como muchas mujeres pobres y encarceladas la verdad que tienen muy pocas posibilidades más allá de que vivamos rodeados de frontera que es lo que plantea a veces los jueces de fugarse ni tampoco es la intención nos decía victoria ella quiere fundamentalmente eh, aclarar y que la justicia investigue eh, las causas de la muerte de Selene, no y empiece a, a mirar hacia los hacia el verdadero responsable alicia y Lobera fue el este condenado también por este tortura este por secuestro se tomó la denuncia cómo es la situación no eh, de la, de la situación de, de victoria esto que venimos contando de la, del secuestro de las torturas eh, el expediente no da cuenta no existe porque como no no hubo una... Eh, cuando la detienen, ni siquiera hubo un, un análisis exhaustivo de su situación física, digamos. No hubo eh, un, una revisación médica que diera cuenta de que ella estaba también eh, lastimada, golpeada. Eh, tampoco le tomaron testimonio durante todo ese proceso... Eh, la estrategia de, de su defensa en su momento, la defensa oficial que no hizo absolutamente nada, fue dejar pasar, pasar, que venceran los plazos, que venceran los plazos y no hay en el expediente ni un solo testimonio de, de en este caso, eh, de victoria, tampoco de la familia, así que suponemos nosotros que la estrategia de la defensa es poder plantearlo en, en la etapa del debate oral, que también tiene una una explicación más allá de que a mucha gente nos parece muy extraño no eh, es que los plazos de la justicia en la provincia de misiones eh, son son muy largos como en gran parte del país pero además la inacción a las medidas que por ahí se puedan eh, ir planteando eh, a veces no justifica que se siga esperando que que avance la instrucción que se demore en la instrucción entonces la estrategia del abogado, de los defensores a veces es eh, que se cierre la instrucción y rápidamente ir al debate oral y allí esperan que haya como como más posibilidades de mostrar la, la inocencia eh, de sus defendidos, digamos, ¿no? Así que suponemos que por eso un poco también la estrategia de la defensa de, de Victoria es que en esa instancia pueda plantearse todas estas cuestiones. Pero bueno, mientras tanto ya está presa eh la calificación eh, en el caso de eh, de Victoria es más grave aun que la de Lovera porque a Victoria le plantean el agravante de, del vínculo digamos, ¿no? Ella está imputada y procesada por el delito de homicidio eh, calificado, homicidio agravado por el vínculo y Lovera está imputado, procesado y también detenido, pero la figura es homicidio simple. O sea, que de ser condenados, si son condenados ambos, Lovera tendría una condena de 7 u 8 años y Victoria podría tener una perpetua. Eh, Alicia, este frente a este panorama que vos relatás que contás, la verdad que eh, mira, recién hablábamos con eh una militante histórica de los derechos humanos por el tema, no sé si estarás al tanto, el caso de Belén, allá en Tucumán, sí, este, sí, sí, sí. nos contaba también el proceder, eh, digamos, irregular que lleva adelante la justicia, al no tener en cuenta, eh, un montón de cosas, eh, que tienden, bueno, a a abordar el caso de otra manera, este, no inculpando de, y no enjuiciando, este, este, tan irregularmente a estas personas que eh, bueno, los la, si tuviéramos en cuenta todo eso, eh, dir, eh, sabri, sabríamos que son este no no no hay por qué eh, abordarlas de esa manera encarcelándolas uh -huh. y todo eso de manera tan injusta. Eh, cuál podría ser una reflexión crítica de por qué la justicia actúa bueno, de esta manera teniendo en cuenta el fact, el denominador común que Este, con el que procede en, en el país, ¿no es cierto? Eh, en principio, lo que uno podría empezar a exigir y a pedir claramente es que cuando aparecen este tipo de casos, y no solamente este tipo de casos, la justicia empieza a actuar investigando. Inve investigando los hechos para poder con claridad dilucidar qué es lo que pasó ahí, digamos. Porque tampoco uno quiere... Eh, y me parece que, que, que en ese sentido todos los que trabajamos eh, vinculados fuertemente con la defensa de los derechos humanos eh, con los principios democráticos, nosotros no queremos que la justicia porque le estamos reclamando celeridad o le estamos reclamando que actúe, empiece a cazar perejiles y a llenar, como ya están llenas las cárceles de gente que está solamente imputada en algunos casos procesados y claramente las cárceles llenas de pobres, entonces Nosotros no queremos que eh, condene gratuitamente a nadie, queremos que se tomen el trabajo de investigar, que incorporen todas las herramientas que eh, la, la legislación en todos estos años ha ido eh, entregando, ha ido sumando eh, a nuestro marco jurídico. Esto quiere decir, entre otras cuestiones, perspectiva de género, por ejemplo, en, en, a la hora de investigar, a la hora de acercarse a una problemática tan compleja como esta, y eh, no queremos que se lleven como en el caso de, de victoria después de la muerte de selene se llevaron a victoria la, la tuvieron presa y después fueron a buscar a, a, a loa pero nunca nadie más investigó qué es lo que pasó con con selene y quedaron tanto eh, victoria como como loa presos ambos sin que la justicia le importe porque realmente si uno ve cómo actúa, la, la conclusión es esa, no le importó nunca lo que le pasó a Selene, como no le importa lo que pueda pasar con Victoria ni lo que pueda pasar con, con, aún con el victimario que es Lobera, digamos. Entonces, eh, lo que uno podría como primer punto plantear es que no estamos exentos, ninguno de los ciudadanos, de esta forma de actuar de la justicia, que somos todos vulnerables a esta forma de... de de, de, de impartir entre comillas justicia que sigue siendo altamente selectiva y seguimos cayendo los pobres y entre los pobres las mujeres pobres y demás eh, y que podemos estar esperando años a que avance una, una causa judicial que en esa espera muchas de las mujeres y también muchos de los hombres terminan optando por los famosos abreviados que es reconocen, entre comillas, la culpabilidad porque creen que no hay otra forma de pautar ni pactar alguna, alguna pena y, y, y a veces prefieren eso que estar esperando años a que avance la causa. Entonces me parece que eh, es, un, es un tema no menor el accionar de la justicia, ya sea para las víctimas, pero también para las personas que hayan cometido delitos, así sean delitos graves, digamos, ¿no?, eh, Así que me parece que esa es como una mirada para, para discutir el accionar de la justicia muy bien alicia bueno te agradecemos el contacto y gracias por atendernos este, seguramente este este caso tendrá muchas cuestiones por resolver por llevar adelante y bueno y, y la lucha me imagino de los familiares y de quienes apoyen esta causa así que seguramente estaremos en contacto nuevamente en otra oportunidad Muchísimas gracias y estamos, eh, seguramente muchas de las, de las personas que tienen sus familiares también detenidos, muchos de esos detenidos tal vez estén eh, pasando por situaciones similares, son inocentes que no han tenido la posibilidad de que en esos expedientes aparezca siquiera su versión de los hechos, así que también eh, en ese sentido nuestra solidaridad con, con todas esas familias que Son muchísimas y los familiares que tienen presos eh, saben lo que eso significa. Así que muchísimas gracias. Muy bien, gracias Alicia. Hasta, Allí, hasta, luego. hasta luego. Allí conversábamos con Alicia Rivas, abogada, quien nos comentaba sobre la situación y sobre, bueno, este proceder eh, injusto y irregular que tiene como víctima a Victoria Aguirre, ¿no es cierto? Así es, recordemos que Victoria Aguirre, eh, bueno, ahora tiene 24 años, fue hace 18 meses se encuentra ella injustamente privada de su libertad, este acusada de asesinar a su hija, eh, fue víctima, eh, Victoria, ella de violencia, de secuestro y tortura por parte de su pareja, este quien fue el verdadero asesino no así que bueno este es un nuevo caso en que la justicia nuevamente criminaliza y victimiza a la mujer este y también por ser pobre así es criminaliza a ella por ser mujer y por ser pobre y bueno victimizando al, al hombre este a esta pareja a esta pareja que fue de, de victoria aguirre quien bueno ejerció una violencia feroz contra ella y contra su hija ¿no cierto así es eh Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos ya con la última media hora del Enredando las Mañanas. Continuamos en este Enredando las Mañanas Del día lunes desde Radio Pueblo San Salvador de Jujuy En una nueva edición de este programa De la Red Nacional de Medios Alternativos Así es, aprovechamos para mandar Saludos a toda la gente que nos está Escuchando aquí en Alto Comedero eh, Recordamos que No pudimos salir en vivo a través De la RNMA, pero sí estamos aquí en Alto Comedero, saliendo para toda la gente de Alto Comedero, así que mandamos un saludo, también le mandamos un saludito aquí a la Mona, que se está acercando a pedir fuego, seguramente, para hacer unos mates, eh, pero, eh, como decía, pasamos también nuestros contactos, se pueden comunicar con nosotros a través de la página de la RNMA, no busca www.rnma.org.ar, sino también se puede comunicar con nosotros a través del Facebook, nos busca ahí, Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, puedo seguir, comentar eh, publicar este, y también hacernos llegar alguna noticia a través de, del Facebook, de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y también este queremos mandar un saludo a Vicky, a Seba, al Mono al Javi, al Teto que están volviendo del gran encuentro que se vive este fin de semana allá en la provincia de Misiones, me imagino que debe haber estado eh, bastante caluroso, o sea, aquí en Jujuy estuvo caluroso el fin de semana en Misiones debe haber estado este, bastante pesadito Así es, y nosotros seguimos por este lado avanzando con el programa eh, Y llevando adelante los temas buenos que anunciamos En este caso eh, nos vamos a Paraguay este Los compañeros aprovecharon, como vos decías, este gran encuentro Y fue gran porque tuvo una convocatoria significativa Una convocatoria importante En la que este, allí se hicieron presentes compañeros de Paraguay quienes este, por un lado se vieron sorprendidos por este, la posibilidad de que se generen estos espacios en donde confluyen bueno, compañeros de distintos medios alternativos que llevan una lucha diaria constante cada uno desde su lugar remándola cada día este, y se sorprendió porque justamente comentaban que allá en Paraguay la realidad es muy dura Eh, y este muchas veces se ven en una situación complicada por una por el tema de, de, de quizás de no encontrar un apoyo este con el cual eh, mantenerse día a día en la lucha y otra frente bueno a la cruda y dura realidad que este padecen allá en la sociedad paraguaya eh, es de, es de tener en cuenta y recordar que eh, la población campesina en paraguay desde hace años, es un conflicto de larga data, la viene pasando muy mal eh, sabemos que los latifundios allá en Paraguay han ido creciendo se ha ido elevando la cantidad de latifundistas lo cual tuvo este su correlato en la represión y el desplazamiento de la población campesina, quien bueno padece y sufre día a día el despojo de sus tierras y también, por supuesto, del trabajo y este lo que desemboca en el sufrimiento de eh, cantidad de familias importantes. Eh, bueno, de todo esto eh, nos estuvo hablando el compañero que fue entrevistado por eh, Seba, por Javi, por nuestros compañeros de la radio que estuvieron allá en el encuentro. Así que eso es lo que vamos a escuchar ahora. Así es, ahora vamos a pasar a escuchar una entrevista que hicieron los compañeros acá de Radio Pueblo a Víctor Nieva que el eh, de la radio Contracorriente que pertenece a Comunica que es, eh, podríamos decir la eh, la RNMA de acá de Argentina ¿no? que aglutina a diferentes medios comunitarios allá en Paraguay, allá en Paraguay este, escuchamos esa entrevista y ya volvemos y continuamos aquí con el informativo el Enredando las Mañanas Bueno, nos encontramos con Víctor Nieva, de Radio Contracorriente, de Comunica, que podríamos decirle, es la, como dijo él bien, la RNA del Paraguay, y queríamos, bueno, se viene una actividad importante, eh, producto de la situación que viene pasando el pueblo y sobre todo el campesinado paraguayo, y queríamos pre preguntarte primeramente eh, que nos dé un panorama sobre cuál es la situación social, eh, socioeconómica que se vive en el Paraguay actual. Bueno, el Panaguay, eh, primero partamos una base de que son víctimas de una estrategia muy similar en materia de posicionamiento de, de eh, personas que vienen al sector empresarial, deportivo, eh, que son outsiders de la economía para liderar un proyecto neoliberal. O sea, el gobierno de Cartes, Horacio Cartes, es un proyecto eh, neoliberal Eh, que viene a instalarse previo a o sea, con el, la previa de un golpe parlamentario que surgió a raíz de la masacre de Curuguati eh, en ese sentido el, eh, el gobierno actualmente está impulsando desde eh, la plataforma eh, política del partido colorado que es el partido mayoritario de derecha que una serie de medidas de corte neoliberal eh, profundizando más eh, aspectos como el tema de la entrega de los bienes públicos o sea de las empresas del Estado de los negocios del Estado como por ejemplo el tema de los peajes eh, próximo eh, viene a la privatización de aeropuertos a través de eh, alianza público-privada eh, persecución a los medios comunitarios Eh, viene también a eh, desalojos eh, violentos de comunidades campesinas eh, también el tema de potenciar todo lo que sea las la, la mafias ojeras la patria sojera agroexportadora la nosotros la llamamos mafia inclusive pero bueno son eh, la patria eh, financiera eh, que hacen de que el, el país eh, tenga un nivel de eh, Donde hay poco circulante, el nivel de desempleo aumentó, los niveles de miseria e inclusive eh, a partir de, de la misma estadística del gobierno son eh, notorias. Y eso hace de que en el país, actualmente en el, en el Paraguay, eh, haya una, un rechazo a este, eh, eh, este gobierno que... Inclusive, muchos del mismo signo partidario el Partido Colorado lo rechazan. Es más, tiene dividido al Partido Colorado porque la, la estrategia de Cártez es de un tecnócrata, el, su gabinete nutrió de tecnócratas con una visión neoliberal que hasta ahora lo único que consiguieron es fracaso tras fracaso. Pero lo que sí es nocivo y a largo plazo, además de la campaña por, por entregar eh, los bienes del Estado y los negocios del Estado, es el tema del endeudamiento. Si bien durante el gobierno de Lugo había unas reservas eh, importantes, reservas, y un endeudamiento inferior a a 2000 mil millones de dólares, hoy en día tenemos un endeudamiento de 6000 mil millones de dólares, que para una economía pequeña como el Paraguay, un endeudamiento es bastante. Y por eso que no es coincide, o sea, no es casual de que el estudiantado salga a la calle y eche una ministra. O sea, estamos hablando de estudiantes, el estudiantado secundario. También el estudiantado universitario se plantó, pero hay que entender que el movimiento universitario también tuvo una complicidad del mismo gobierno que también quería ese su aparato eh, cargado de, de tecnócratas y con una misión neoliberal de la educación y, y para instalarlo dentro de la universidad colaboró también para echarle a una parte de la de la gente que manejaba la universidad nacional Esto es base. No, claro, en, en todo sentido porque si vemos cómo están funcionando las empresas eh, del Estado están, eh, están funcionando precariamente y hacen de que inclusive ya empieza el discurso de que no hay que concesionar hay que eh, darle apertura al capital privado para que eso funcione porque el Estado es lento, tosco y burocrático siendo que ellos tendrían que hacer de que no sea eso y en gobiernos anteriores se consiguió de que eso todo lento produzca utilidades necesarias para equilibrar la, el déficit fiscal eh, ahora se está hablando de la desregularización del mercado eléctrico nosotros tenemos una empresa monopólica que es la Administración Nacional de Energía Eléctrica que ahora una empresa monopólica que tiene eh, más de un millón y medio, casi dos millones de clientes, no puede ser estar en quiebra el Seguro Social en el IPS eh, está eh, queriendo meter mano para hacer trabajar en obras de infraestructura eh, fuera de, de la consulta a los, a los asegurados que son los dueños legales de el, los fondos previsionales eh, del IPS, por ejemplo. O sea, eh, ¿Se está yendo con todo a dilapidar todo lo que se conquistó? Una, una pregunta, recién vos mencionabas en una charla, que, que en un panel que estaba terminando y algo que verdaderamente causó impacto ¿no? como, como, como expresión, que hay latifundistas de, de, de, de, de la tierra y latifundistas del aire. Eh, ¿Qué importancia o qué función vienen cumpliendo los medios eh, tradicionales en Paraguay y eh, qué función y qué despliegue viene habiendo desde y qué posibilidades de acción desde los medios comunitarios de allá bueno, los medios comunitarios si hablamos, eh, están eh, muy repetidos el gobierno eh, actual eh, se encargó de silenciar radio inclusive que tenían licencia para operar eh, tenemos el mit el mito todavía del de EPP tenemos una fuerza de tarea conjunta policial, militar eh, en la zona norte del país donde hay eh, los la tierra más apreciable y los movimientos campesinos están más fuertes en esa zona eh, zona militarizada zona eh, que está teniendo una zona que está gozando de un presupuesto de más de eh, 3.600 millones de guaraníes y que se utiliza para reprimir por ejemplo radios comunitarias con licencia, una de nuestras radios fue atacada por, un, por esta fuerza tarea conjunta Así como también eh, en diferentes puntos del país donde hay compañeros que se fueron presos, y gente imputada y nosotros tenemos eh, eh, la, el conocimiento de que se adquirieron equipos ultra sofisticados para reprimir a cualquiera que saque su señal al aire y que nosotros la tenemos recorriendo inclusive por nuestras radios que son eh, que transmiten por internet. O sea, hay un seguimiento de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es buscar las alternativas y fortalecer las eh, los equipos eh, con estrategia de resistencia. Y hay mucha represión los medios comerciales, por ejemplo, cada vez están más concentrados. Hay tres grupos empresariales que concentran gran parte de, de las señales, los canales con señales radioeléctricas, y entre ellos el grupo Carles que es el grupo empresarial del Presidente de la República, eh, al llegar al gobierno empieza a adquirir medios de comunicación, faltándole de eh, inclusive eh, canales de señal abierta nada más, pero eh, compró medios digitales, eh, compró tres periódicos, eh, compró eh, varias radios AM y FM y, y es increíble accionista también de uno de los canales de cable más importantes o sea que en cualquier momento le tenemos entre el gobierno de cartes el grupo sucoliño el grupo Viersi, tenemos ya un ahí también el, el grupo creo américa que también está con su canal de televisión eh, que tiene varias eh, copados también eh, la empresa eh, representativo tiene gran parte del sector del cable o sea, que no hay mucho, mucha, eh, muchas empresas que están eh, ¿cómo decir están explotando el negocio de la comunicación. Eh, al contrario, son cada vez más y más concentradas. Eh, eso es lo que nosotros... Y dentro de ese tema nosotros, las radios comunitarias, no tenemos posibilidad. Este año, a Radio Integración, después de, de que presentó en el 2002 su, su solicitud para licencia... Eh, le rechazan recién este año después del año 2002, hoy casi más, casi 15 años le están rechazando su solicitud después de que la, ellos gastaron un montón de dinero para poder hacer esa, esa presentación obviamente nosotros sabemos que no tenemos posibilidad posibilidades que presentemos todos los papeles ninguna de nuestras radios tiene posibilidad de acceder a medios de comunicación con este y con ningún otro gobierno ¿por qué? porque eh, todos los gobiernos que subieron eh, tienen o miedo de enfrentarse al sector eh, de los medios de comunicación o son parte de ese sector de medios de comunicación como en el caso de gobierno de Carter. Es una clara dictadura configurada como democracia, ¿no? Claro, nosotros creemos de que mientras los medios de comunicación no se, o sea, el, el el espectro radioeléctrico no se democratice, no podemos hablar de que exista democracia. Eh, no existe tampoco libertad de expresión, porque eh, la comunicación no podemos nosotros eh, limitar solamente a lo que es eh, la agitación. Eh, la agitación está muy bien, es parte también de nuestra militancia como organizaciones populares, ¿verdad? Inclusive la militancia partidaria, pero eh, la agitación... Eh, no es efectiva sino hay un proceso de construcción de, de una comunicación diferente, ahora la política de Estado es de que no exista esa política diferente que esa política diferente eh, de, de, de, de los medios de comunicación eh. y en esta conexión que, que hay en Latinoamérica ¿no? con problemas de tierras y con los mismos monopolios y con la misma resistencia y, y quizás sí Con la misma resistencia vamos a hablar ¿Están en contacto ustedes con otros campesinos? Eh, ¿Se han unido en esta batalla casi eh, mm -hmm. por la tierra? y una batalla cultural, no? Prácticamente porque estamos hablando que en cada uno de ellos están los pueblos originarios Bueno, lo que nosotros tenemos, o sea, nosotros estamos articulados hoy en día en Paraguay Hay una articulación, vamos a hablar de las cosas lindas también eh, Hay una articulación que se llama Congreso Democrático del Pueblo Que aglutina organizaciones campesinas Eh, a partidos de izquierda, a movimientos eh, sociales populares eh, diferentes gremios, también hay sindicatos que están metidos eh, eh, y hay centrales de eh, trabajadores también que se articuló nuevamente, se convocó después de eh, casi casi 15 años se vuelve a rearticular el Congreso Democrático del Pueblo después de haber tenido una victoria importante en el 2002 para atacar las privatizaciones vuelvo otra vez a convocarse eh, desde el año pasado al Congreso Democrático del Pueblo para eh, frenar las políticas eh, neoliberales del gobierno de Cártez. Hoy día ya pide una está pidiendo la renuncia de Cártez en su línea sucesoria y es ahí donde nosotros confluimos en, en base a las líneas del Congreso Democrático del Pueblo y otras luchas también que, que están no están metidas pero sí están apoyadas por el Congreso Democrático del Pueblo y si podemos analizar la historia reciente Paraguay tiene que ver todo tiene que ver con inclusive eh, el diseño de la economía actualmente y el diseño eh, de la infraestructura, hasta la infraestructura vial del Paraguay tiene que ver con Monsanto, ustedes hablan del el, el IRSA el proyecto del IRSA tiene que ver con eso eh, y una, el que infraestructura para poder sacar el eh, los eh, la producción de los commodities y Monsanto tiene mucha mucha fuerza y no, nosotros creemos que es el principal sector que le está apoyando el gobierno de cartes eh, por, ul, por, por último por lo menos para el, para el redando eh, eh, con esta este eje esta articulación que hablabas este mañana digo porque hoy es domingo por lo menos mientras hacemos la entrevista eh, mañana Eh, hay eh, una movilización, una protesta, y bueno, quería que nos relataras ya para ir cerrando cómo, eh, qué expectativas hay sobre esta protesta, cuáles son los puntos principales, las consignas principales de la protesta, y qué rol van a jugar en este caso los medios comunitarios dentro de ella. Bueno, nosotros hace, hace dos años que venimos haciendo eh, estas coberturas seguidas de ...de diferentes movilizaciones... ...principalmente al sector campesino... ...entre eh, entre varios colectivos... ...principalmente Radio Integración... ...Contracorriente y Radio Xecocue... de la Federación Campesina... ...y la expectativa nuestra es... Eh, que, ...que por ejemplo... Eh, ...lo que nosotros decimos... Eh, como ...decimos no como medios... ...sino como pueblo que sale a la calle... Eh, ...sea transmitido por la mayor cantidad... ...de medios comunitarios posibles donde nosotros vamos a reivindicar que, y que la gente sepa de que son los medios comunitarios y populares los que están saliendo a, a dar la cara y a poner eh, toda la, su infraestructura, todos sus conocimientos para que esto eh, llegue a donde tenga que llegar, que es nuevamente el pueblo. Eh, la expectativa en lo político también es de que eh, cuando subió recién Cártez, tenía todos los poderes del Estado a su merced. Eh, ganó unas elecciones incuestionables o sea, incuestionables desde el punto de vista de la legalidad burguesa obviamente pero era, era imposible de, de franquear y era se veía como un poder arrasador el gobierno Descartes o la hegemonía que, que, que tenía a su mano a tal punto de que pudo eh, leyes que son totalmente inconstitucionales hacer de que eso esté funcionando hoy día Y que nadie cuestione, ojo. Dos años después nuestra expectativa, o sea, nosotros ya nos dimos cuenta y todo el Paraguay ya se dio cuenta de que no es un enemigo muy grande, no es difícil. O sea, ya les nos tocó hacerle retroceder como pueblo organizado desde el Congreso Democrático del Pueblo y con otras fuerzas políticas eh, y conseguimos, inclusive, perdió terreno en el plano electoral interno y el externo de su partido. Y en ese sentido no fue una cuestión que se peleó la derecha y la derecha concesionó cosas. No, fue porque el, el, el pueblo organizado salió a la calle y empezó a desgastar esa imagen, a concientizar a los compañeros de que no tenemos que sentir culpa porque le votamos o nos equivocamos en votar. En el caso de los que le votaron, obviamente, ¿no? ¿verdad? Y, y sino que cuando no funciona la autoridad, el soberano es el pueblo y tiene que salir a las calles y decirle, «Mire usted, no cumplió, salga de acá». Y ese es el objetivo de la movilización de mañana y tenemos la otra bandera que es también pedir de que se anule el juicio a los compañeros y compañeras de Curuatu para que también eh, no quede como un antecedente de que el pueblo permitió eh, de que sucedan este tipo de cosas, porque ahora son los compañeros, el día de mañana va vienen por el resto, o sea, no podemos nosotros permitir que ningún compañero, ninguna compañera pase un día más en la cárcel y esa es la consigna y, y con ese tipo de conquista vamos a mostrarle al gobierno de que este pueblo ya no se deja pisotear esa es nuestra tentativa muchas gracias minando no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 rmma.org.ar 11.56 56 Continuamos con el Enreando la Mañana Ya la última partecita De este espectacular programa La verdad que tuvimos una mañana Bastante agitada Este, como hace rato, repito, queremos agradecerle a Seba, al Mono, al Javi, a los compañeros de la RNMA Que estuvieron colaborando este con entrevista, con información para realizar este Enredando las Mañanas Aquí desde el Estudio Radio Pueblo, hoy lunes, un lunes bastante soleado aquí en Jujuy Che, este, pasamos nuestros contactos para la gente que se quiera comunicar con nosotros Lo puede hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnm puntoorg puntuaro sino también se puede comunicar con nosotros a través del a través del facebook no busca red nacional de medios alternativos y ahí este puede seguir comentar y republicar nuestras noticias y también hacernos llegar noticias que muchas veces en los medios hegemóricos no las quieren pasar Che, este qué es lo que queda hacer este Así es, como anticipamos en el inicio del programa este, Tenemos, como bien dijiste, otra de las entrevistas que los compañeros estuvieron realizando allá en el encuentro De la red Nacional de Medios Alternativos Y en este caso, este bueno, tuvieron la oportunidad de conversar con una compañera, Diana Cont Quien este forma parte de eh, una agencia de comunicadores eh, allá en el Chaco Eh, ellos precisamente trabajan en la región entre el Chaco y Formosa en los pueblitos eh, que son Pampa del Indio y Las Lomitas Pampa del Indio corresponde al Chaco y Las Lomitas se encuentra en Formosa pero están ahí conformando una región cercana este, una región habitada por comunidades originarias eh, la constituyen comunidades Com, comunidades Pílagas y comunidades Huichis quienes bueno...? Eh, como en todo el país, las comunidades estas atraviesan eh, situaciones muy complicadas de larga data este, y ellos justamente como colectivo comunicacional llevan adelante una eh, este, tarea importante como es la del rol de los medios comunitarios alternativos y populares Este, ...en la que tienen injerencia en estas problemáticas que, bueno, padecen las comunidades... ...puntualmente ella contaba este, el histórico reconocimiento por sus derechos... El, ...el acceso a la justicia, son cuestiones que, este, bueno, las padecen todo el tiempo... Eh, ...por otro lado, el tema de los recursos naturales es otra de las cuestiones también... ...que este, entra en la agenda eh, de temas de importancia para las comunidades... ...ya que eh, se presentan distintos problemas... ...uno de ellos y el más inmediato tiene que ver con el acceso al agua... ...que al día de hoy este bueno no está resuelto... ...y ellos las rebuscan como como pueden... ...frente a este marco de situación... Eh, ...bueno, el, la idea de este colectivo de comunicadores... ...ella cuenta que es poder visibilizar... Eh, la lucha de los pueblos originarios y contrarrestar aquella idea dominante y perjudicial que muestran los medios eh, hegemónicos al mostrarlo a, la, a, lo, a los hermanos originarios como vagos eh, como que quieren vivir de planes sociales no les gusta trabajar bueno, esa idea, esa imagen que construyen los medios hegemónicos es la que intentan revertir es la que intentan mostrar este eh, Dando cuenta de cómo viven las comunidades, de cómo han sido desplazadas y despojadas de sus derechos, de sus tierras, de los recursos naturales. Y frente a esta situación, cómo bueno, el Estado eh, los oprime cada vez más criminalizándolos y este enjuiciándolos. Eh, toda esta situación es la que Diana, eh, Diana cont eh, estuvo contando en la entrevista, así que ahora la vamos a compartir, quien nos va a dar mayores detalles. Bueno, en el marco del eh, encuentro número 13 de la Red Nacional de Medios Alternativos que se está realizando en la provincia de Misiones estamos con Diana, ella es una compañera de la agencia periodística Timbó de Formosa eh, Buenas tardes Diana Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos a todos Bueno, comentanos un poco cuál es la experiencia que tienen como esta agencia periodística allá en Formosa y cuáles son los casos que vienen... Eh, cubriendo hasta la fecha Mira, nosotros vivimos hace 8 años ahí en, en la zona entre Chaco y Formosa eh, eh, Pampa del Indio y en Las Lomitas eh, Pampa del Indio, Chaco y Las Lomitas, Formosa y ahí eh, trabajamos con comunidades y organizaciones eh, de los pueblos indígenas eh, COM, y, Spilagá, y también tenemos contacto con el pueblo huichí eh, para ver las situaciones específicamente de tierra y territorio que, que los afectan Eh, como una de sus eh, reivindicaciones más eh, pedidas y más eh, eh, profundas y eh, todo lo, lo, lo que se deriva de eso no los recursos naturales, el acceso al agua el acceso a, a la justicia eh, la eh, criminalización de la protesta cuando protestan digamos eh, y bueno es, básicamente nos dedicamos a, a trabajar con estas organizaciones de estrategias comunicacionales para para llevar esos temas a, a los medios, eh, y, y que, se, que se divulguen y que eso genere eh, acciones específicas en los territorios donde viven. ¿Hace cuánto vienen con esta agencia periodística? Desde 2013. Nosotros antes trabajamos en, en asesoramiento eh, y paralelamente en este momento también para que tengan las organizaciones sus propios medios de comunicación indígena, específicamente radios, que son los más accesibles, Eh, formación de comunicadores y formación en gestión de, de radio para para eso, digamos, y entonces nos surgió la, la, la inquietud en ese momento cuando capacitábamos de también nosotros poder decir algo como sociedad occidental también, eh, de la forma en que los eh, argentinos criollos o roxé, no indígenas, nos eh, relacionamos con las comunidades indígenas para poder construir una sociedad intercultural, eh, una sociedad respetuosa de las culturas que, que hay, de los idiomas Eh, y de los derechos indígenas que, que están eh, contempladas en nuestra constitución desde 1994, ¿sí? reconociendo la preexistencia étnica de los eh, pueblos originarios, que es muy importante para nosotros eh, generar ese diálogo intercultural y, y, y que nos apropiemos también de, de, de eso y que digamos, bueno, nosotros también como occidentales, como no indígenas, tenemos que defender los derechos eh, de nuestros eh, hermanos o nuestros... Eh, o ciudadanos, o como quieran llamarle, depende de la descripción ideológica que tengan cada uno, eh, pero eh, estamos habitando el mismo territorio y tenemos que generar un diálogo que deje de ser conquistado el imperialista y, y, y de imponer eh, determinada política a una comunidad que tiene otra política, ¿no? Son de público conocimiento los, los reiterados ataques a la comunidad com y, y las distintas represiones que se sucedieron a lo largo del tiempo, no eh, ¿cuál sería el rol como agencia periodística con esto que vos comentabas hace rato? No, no solamente es un medio que, que hace mediador, sino que también se involucra con las comunidades y brindan herramientas para que esas comunidades también puedan eh, hacerse escuchar, digamos. Por eso, eh, como te decía, nosotros... Eh... Incribimos nuestra práctica comunicacional en estrategias comunicacionales de las organizaciones. Entonces, cuando cuando conversamos, cuando dialogamos y cuando llegamos a acuerdos de cómo deben plantearse estos temas en los medios o para qué, eh, lo que nos dicen los dirigentes o lo que nos dicen eh, las organizaciones eh, en su totalidad es, nosotros queremos hablar, decir nuestra versión, porque nunca figura, eh, siempre se nos muestra como pobres, como incapaces, como menores. Eh, siempre... Eh, se nos muestra como vagos, como borrachos, como que no queremos trabajar y vivimos de planes. Y nunca, eh, por ahí sale que hacemos un corte de ruta, pero no sale que nos reprimieron o no sale la cuestión o la razón por la cual hacemos el un transfondo. corte de ruta, claro, el trasfondo, cuál es el conflicto real, cuál es la necesidad. Eh, para para detallarlo, eh, un proceso en el que estuvimos acompañando mucho y haciendo seguimiento, eh, además está decir que hacemos el seguimiento de todas las notas, no porque vivimos en ese territorio, y eh, fue el caso de la masiva criminalización de la protesta en pampa del indio que es una localidad de unos 15.000 habitantes donde imputaron a 70 eh, dirigentes miembros eh, de comunidades indígenas algunos criollos eh, y yo también estoy como como periodista por cubrir un desalojo no eh, también me, me imputaron a mí me eh, con carátulas como incitación a la violencia, cohesión agravada por el uso de armas, bueno, eh, bloquear una, una circulación pública. Pero eh, quisimos darle esa, ese tono, ¿no? 70 imputados, ¿no? 70 personas en un pueblito, ¿no? Eh, por represiones que hubo en el 2012, eh, en el 2014, eh, y por un desalojo que hubo en el 2010. ¿Qué pasó? Eh, en estas represiones, además de que se eh, reprimió con balas de goma, de que eh, se trajo una excesiva cantidad de policías eh, que golpearon a la gente. También después se secuestraron a cinco personas, eh, se las llevaron a localidades a más de 100 kilómetros de su localidad, se las mantuvo en comunicadas y se tuvo que pedir un aviascorpos para, para para saber el paradero y para recuperar eh, el contacto con, con esos compañeros que estaban... Eh, detenidos de una manera ilegal ¿no? eh, pero ¿qué pasó? después de, de conseguir ciertas reivindicaciones algunas porque hasta ahora eh, no hay acceso al agua, en las comunidades juntan agua de charco con bidones de glifosato eh, que están tirados en la, a la vera de la ruta por, por, porque en esa zona eh, Eurnequian tiene 40.000 hectáreas que pertenecen al pueblo com y también eh, a, a criollos campesinos eh, sin tierra Eh, tiran bidones de glifosato porque se la pasa fumigando y, y dañando a la comunidad cuando vuela eso para, para la comunidad, dañando a los niños, a los animales eh, contaminando el agua y la gente toma esos bidones para ir a juntar cam, caminatas largas recuerdo la historia de un niño que se cayó en un carro y murió aplastado lleno a buscar agua con su familia eh, todavía no se solucionó el problema de agua pero las causas eh, judiciales siguen en contra de los compañeros Entonces, ¿qué hicieron los compañeros? Sin acceso a abogados, a algunos sin saber leer y escribir, eh, decidieron contactarse con la Comisión eh, de Derechos Humanos de la Legislatura de la provincia del Chaco, consiguieron audiencia y gracias a una reiterada lucha, pedidos firmes, consiguieron que eh, el gobernador Domingo Pepo firme un desestimamiento, des desestimar la investigación para que estas personas queden... Eh, ...sin procesos judiciales... ...porque no, no tienen ni siquiera por qué ir a juicio... ...porque no tienen que estar en el banquillo de los acusados... ...los dirigentes sociales que piden por un derecho básico... ...como es el derecho al agua. Y frente a este panorama que comentas... Eh, ...me imagino que como agencia periodística... ...y como un medio que quiere mostrar verdaderamente lo que pasa... ...se hace difícil frente a, a, a los medios hegemónicos... ...que existen en las provincias, ¿no? en Chaco y Formosa... ¿Cómo, cuál, ...¿cuál es la estrategia? Así, si, si podés comentar un poco más, más con detalle... ...que ustedes llevan adelante para poder traspasar esa barrera, ¿no? Eh, creo que el diálogo con las organizaciones eh, y el llegar a acuerdo con las organizaciones es lo esencial. Nuestra protección han sido las organizaciones. cuando eh, Mi causa ahora está en la Corte Suprema, ¿no? Pero eh, el, el discutir con los dirigentes qué es lo que hay que hacer. y ¿sí? Nunca hay que perderlo de vista, porque son los dirigentes los que nos marcan el paso. Son eh, las comunidades organizadas las que nos, nos marcan el paso de lo que hay que hacer. Lo que sufrimos nosotros no es nada en comparación a lo que sufrieron anteriormente eh, las comunidades y por la razón por la cual se organizaron, ¿no? porque porque esta unión hace esta fuerza. ¿no? Pero sí eh, creo que ese diálogo es lo principal, eh, no hacer nada sin, sin consulta previa, avisar donde uno está, nosotros pasamos por muchos controles de gendarmería, proteger mucho la información, eh, nos han robado información de nuestra casa, han entrado... Eh, personas nos han robado tarjetas de memoria, discos extraíbles, llenos de información. Y creo que eh, estamos todavía en el aprendizaje de cuáles son las medidas de seguridad también eh, que hay que tomar. Y otra cosa que es la razón por la cual estamos hoy acá es eh, realmente enredarnos, eh, tener un contacto con otros medios alternativos, con otros compañeros que están haciendo lo mismo que nosotros. En la primera vez que participamos, no somos parte de la red, pero nos gustaría... En este sentido, no solo para protegernos, sino también para poder construir en conjunto y no agarrar un rumbo equivocado no cuando estamos participando también de procesos de liberación social. Entonces, eh, creo que esa es otra cuestión y que le digo a, a la gente que esté pensando en hacer un medio alternativo es que hay que enredarse, hay que incorporarse a lo que ya está, hay que aprender de los compañeros que que realmente tienen una experiencia muy vasta y, y nos han dado grandes consejos en estos dos días que estuvimos. Eh, de qué es lo que hay que hacer ¿no? eh, para, para protegernos, para cuidarnos para cuidar a la gente eh, con la que estamos construyendo comunicación los dirigentes sociales, las comunidades respetarlos no estamos para sacar fotos de nenes pobres, descalzos para humillar no estamos para sacar fotos de un rancho eh, derruido como si fueran sucios nosotros no estamos para construir la misma imagen que construyen los medios hegemónicos de pobreza y de incapacidad sino de poder popular y ¿sí? de poder eh, político que tienen estas comunidades organizadas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Escuchábamos allí a Diana Cont, eh, quien bueno nos comentaba desde el colectivo de comunicadores que está trabajando allá en la región de Chaco y Formosa, en las localidades eh, Pampa del Indio y Las Lomitas. Eh, están ahí conformando una sola región Y bueno, nos comentaba los pormenores de la situación que atraviesan las comunidades En términos de eh, derechos humanos, en términos de recursos naturales Y cómo, bueno, tienen que afrontar distintas cuestiones Frente a un gobierno hostil y violento Que eh, contaba, la verdad, que llama mucho la atención este, Esto de las 70 imputaciones Están Eh, bueno, por luchar, ¿no? Algo que el gobierno viene repitiendo reiteradamente desde hace años, tanto el que pasó como el que está ahora actualmente, ambos han este embestido a la sociedad que lucha, eh, bueno, criminalizando los y judicializándolos eh y también por otro lado eh, la pelea, ¿no? por los recursos naturales al día de hoy contaba ahí la compañera cómo tienen que este eh sacar agua contaminada de charcos, porque bueno, no cuentan con el acceso y eh, también contaba como las pocas fuentes de agua que podrían ser utilizadas eh, sin riesgos, digamos, en cuanto a la contaminación del agua eh, son apropiadas por terratenientes eh, de aquellas zonas así que bueno, ahí teníamos a la compañera Diana con comunicadora, compañera que estaba allá en el encuentro, entrevistada por Eh, ...por Seba, por Javi los compañeros que anduvieron por el encuentro. Así es, bueno, Cere, vamos llegando ya al final de este programa... ...quedó sí. una pequeña entrevista a Camila, ella es de FM, FM Sur... este ...que iba a contar su experiencia, no en tratar de entrevistar a Victoria Aguirre... ...uno de los temas, hoy podemos hablar en vivo con la abogada... ...pero seguramente vamos a estar subiendo también para que los diferentes medios... ...que integran la Red Nacional de Medios Alternativos... Puedan difundir la entrevista a Camila de FM Sur Cere, eh, Bueno, no estamos viendo el próximo lunes Recordemos a la gente así que es. el Enredando se transmite de lunes a viernes de 10 a 12 Y los lunes lo hacemos de aquí desde Cujuy, desde Radio Pueblo Y el próximo lunes esperemos ya estar transmitiendo con los problemas técnicos saldados Así que esperamos estar saliendo en tiempo y forma por las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos Así es, un saludo, gracias Panchito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 De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rma.org.ar